garantizaban de que el desarrollo sustentable llegaba a Hachal. Yo los invito, sanjuaninos, porque nosotros hoy estamos haciendo punta en esto y después les va a tocar a ustedes. Vayan a ver lo que es nuestro pueblo. Está empobrecido, está con una tremenda depresión y encima estamos contaminados y encima de todo estamos divididos porque se han encargado desde acá, desde las altas cúpulas, de hacer todo lo posible por enfrentarnos, porque está muy claro, cuando el pueblo se divide es más fácil dominarlo. Pero no saben que mientras haya un gen de jachalleros en cualquier lugar del mundo, no vamos a permitir que nos avasallen. ¡Jachal no se toca! Ya una vez lo avasallaron y va a ser nunca más. No queremos más contaminación.